Universidad Nacional Autónoma de México, a través de la Facultad de Estudios Superiores Aragón, en la carrera de Comunicación y Periodismo, Seminario Taller de Radio, presenta. La g r e s c a Radio, haciendo ruido en Aragón. Agárrense de donde puedan. Comenzamos. Bandita, bandita, b u e n a t a r d e Nos encontramos en una emisión más de la Gresca Radio, haciendo ruido en Aragón. Pues el día de hoy estamos de manteles largos aquí en la cabina porque nos encontramos con una de las principales bandas de s k a d e aquí de México, la Mascatesta. a w o <risas> Bienvenidos, chicos. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Estamos con Dears, el saxofón de la Masca Testa, y con Dani por acá, la guitarra de, de la Masca Testa. Y pues bueno, quédense con nosotros en este programa. Vamos a platicar con ellos. Nos van a contar qué onda con la Masca, qué proyectos tienen.、Eh, nos vienen a platicar también de su próxima presentación, que es el 16 y 17 de julio en el Foro For Alicia. perdón Presentando su nueva producción. Entonces, comenzamos. Pues muy bien, chicos, pues preséntense, platíquenos. <risa> este... Yo sé que no quieren que les pregunte qué es la mascatesta, pero como que sí hay intriga de que, qué significa, por qué la mascatesta. Pues en sí el nombre, o sea. No, no tuvo un significado así tan. tan、pues、no sé, o sea, no tiene realmente un significado para nosotros. O s sea, e fue, un, fue una broma que un día hicimos. O sea, cuando la banda empezaba no teníamos ningún nombre. Entonces este, íbamos a tocar a un concierto. Bueno, nuestro primer concierto. Y, y fue así de: ¿Cómo nos vamos a llamar? ¿no? Porque nos preguntaban que a f u e r a teníamos que tener un nombre y no teníamos nombre. Entonces. Diciendo nombres así al azar y así de repente salió más catez y nos empezamos a reír todos, ¿no? Y、uh -huh. ya nunca volvimos a hablar de nada del nombre, hasta el día que fuimos al concierto y nos, un señor nos dijo que nos tenía que presentar, un evento de gobierno, que ¿Sí? nos tenía que presentar, ¿no? Antes、Ajá. y que no sé qué, era un como delegado, no sé qué sea. Y ya pues fue el primer nombre que se nos ocurrió y dijimos, no, pues vamos a llamarnos así este día. Y después nos lo cambiamos, ¿no? Para el siguiente concierto. Entonces, así de repente llegaba el próximo concierto y era de: de ¿Cómo se van a llamar? No, pues de nuevo más que a Tess y no lo, luego nos lo cambiamos porque no nos gustaba el nombre, ¿no? Ajá. Y ya fue así, y hasta ahora i t todavía nos seguimos llamando máscara testa, pues ya se quedó. O sea, ¿en alguna de esas lo vuelven a cambiar? O, o no,、pues、yo creo que ya, ya, ya nos conoce la gente, así, ya、sí. sería como que muy difícil cambiarlo. Ya después, ya como que tratamos de darle un significado y así más escapa a la cabeza, ¿no?、Así. Claro, sí, sí, sí, pues la m a s c a r testa tiene ya siete años. e n febrero fue su, su aniversario, ¿no? Me、sí. estaban platicando que fue en Los Ángeles. Cuéntenme cómo fue este, este conciertito. Pues lo que quisimos hacer fue hacer como todos nuestros éxitos, pero、pues、con una orquesta. Fuimos más de 40 músicos.、Yeah. s、pues、grabamos un disco en vivo, estuvo bastante, bastante chido, le cayó mucha raza por allá. Entonces, este, vamos a presentarlo el 16 y 17 de julio.、Okay. En sí solo iba a ser una fecha el 16 de julio, pero a 10 días se agotaron los boletos. Ah, qué bien. Entonces, ahorita vamos a hacer la, la fecha del domingo, el 17, y pues estamos felices, ¿no? Porque、pues、es un disco que siempre habíamos querido hacer y, y del mal viaje de hacer un disco con orquesta siempre es este,、pues、algo que yo creo que cualquier banda quiere、claro. y, y es muy difícil de hacer, más cuando vienes de, del underground, ¿no? Una banda independiente. Totalmente, donde el SK a es una música que no hay tanta apertura, ¿no? Las bandas de rock se quejan mucho que, que no hay apertura y pues en el SK a está Man, peor, ¿no? Sí. Entonces hay que buscarse las oportunidades y pues la ventaja que tiene esta música es que aunque no estés en grandes medios, puedes jalar un buen de gente, ¿no? Sí. Y más que bandas que están completamente en los medios. Y bueno, en este aspecto, ¿cómo se ha abierto camino la Mascatesta? ¿Cómo se ha consolidado? Pues ha sido un camino muy difícil, ¿no? O sea, en primera, el, pues. Ser unos niños que cuando empezamos, pues nadie sabía tocar ningún instrumento, ¿no? O sea, fue una banda que, que nació por el simple gusto, ¿no? De, de la música, ¿no? Y yo apenas yo me acuerdo que yo empezaba apenas a p e n a a s tocar la guitarra, no tocaba la trompeta, tocaba el saxofón. Digo, tocaba la trompeta, no el saxofón. Entonces empezamos a crecer todos juntos aprendiendo música, ¿no? Y eso que yo creo que fue el primer, el primer obstáculo, ¿no? O sea, tratar、Gran. de. Hacer música sin saber nada de música, ¿no? Sí, sí, sí. Pero poco a poco fuimos así creciendo y nos fueron dando como que suerte, oportunidades. Como nos veían bien chiquitos a todos, pues éramos、Ajá. la banda de los, los chavitos, ¿no? O sea,、claro. todas las bandas grandes nos veían, ah, los niños que to quieren tocar SK. a Entonces, como que les dábamos ternura, no sé. <risa> entonces, nos empezaron a abrir espacios y mucha gente se fue acercando a nosotros, ¿no?、Ajá. Y aunque tocábamos feo, la, o sea, las canciones como que les gustaba mucho a la gente. Y poco a poco se fue dando todo así. O sea, fue más que nada, pues como suerte, ¿no? Que tuvimos, ¿no? Ya. Ok, y bueno, ustedes como han visto, han supongo que tienen como los fans desde el inicio y, y ha, ha sido gente que los ha seguido, que sigue a, a, al día de hoy con, con pues, ustedes. Pues、viejas. siempre ha sido un obstáculo de que las bandas de ska fuertes del país son de los n o v entonces a s e n t nosotros no somos una banda vieja, pero tampoco somos una banda nueva. Ajá,、claro. Entonces en el momento que la banda empe empezó a pegar, pues a mucha gente como que le gustó y a mucha gente ya no le dejó de gustar, ¿no? Como en todo. Entonces Ha sido un buen obstáculo eso de que mucha gente de repente dice: No, ya no me gusta porque ya son más comerciales. Cuando en verdad, pues no es eso, ¿no? Es, es como un proceso que a nosotros nos ha costado más que a las otras bandas porque no nacimos, la banda no nació en la época. Sí. Que, que estaba todo el e s c a n o pero pues a pesar de todo, nosotros hemos seguido manteniéndonos y, y tocando y tocando. Hemos perdido fans, hemos ganado nuevos y luego fans viejos que ya los habíamos perdido, pues regresan o de, de que se dan cuenta que nosotros seguimos siendo los mismos y seguimos haciendo las cosas pues, pues de corazón y siempre enfocado en el Ska. ¿Qué e d i s ¿Qué pedirás? ¿Qué pedirás? ¿Qué pedirás? ¿Qué p i r i r á Más que atesta, ¿qué proyectos tiene? s Pues yo creo que hay muchos sueños, ¿no? O sea, yo creo que todos todo los proyectos que hemos hecho este, han nacido de un sueño, ¿no? O sea, siempre ha sido así. Y ahorita hay muchos sueños, ¿no? Como salir mucho de viaje, seguir grabando discos, ¿no? Nosotros, nosotros nos gusta mucho hacer música, ¿no? O sea, acabamos de sacar un disco y ya estamos ya haciendo canciones para el próximo disco, ¿no? ¿Qué fue lo que pasó con el disco de q u é quieres que te diga? Estábamos en Argentina grabándolo. Y en las grabaciones empezamos a hacer nuevas canciones, ¿no? Y fueron las que ya vienen en el nuevo disco. Entonces, como que siempre andamos así haciendo proyectos y haciendo cosas, ¿no? Y tratando de salir fuera del país o estar haciendo así conciertos. Ay, qué bien. Bandita, les recordamos que estamos en la Gresca Radio haciendo ruido en Aragón. Estamos en entrevista con la Mascatesta. Quédense con nosotros, vamos a, a seguir platicando con ellos. Y pues bueno,、eh, nos mencionaban que han estado en Argentina. Grabando discos, ¿cómo fue el conecte que ustedes tuvieron con, con otras bandas? Con bandas como Panteón Rococó, con La Tremenda c o r t e que ya estaban como quizá más conocidos, que surgieron en otra época. ¿Cómo fue el, el contacto que ustedes, como una banda nueva, una banda de chavitos, e s、pues, tuvieron con ellos? El contacto con las bandas mexicanas fue este, gracias a Pepe Lobo, que es este, un productor de discos de Ska, hizo discos como el de Cafeta, hizo, hizo cosas muy buenas, ¿no? Los primeros de Panteón, trabajó con Salón Victoria. Él fue el que nos propuso hacer un disco con invitados. Entonces, en nuestro primer disco, pues, este, hubo el acercamiento de hacer una canción con Panteón, otra con los Acapulco. s Por ahí está Inspector, San Pascualito Rey. Entonces, eso fue, nos ayudó mucho a que ese primer disco fuera como, como muy conocido, ¿no? Por el boom, por ahí participa la vocal de Illinois. O sea,、mm -hmm. mezclamos varios géneros, ¿no? Y dentro de nuestra música, entonces quedó bastante, bastante chido. Sí, yo creo que ahí fue como que el primer acercamiento, aparte de que ya muchos nos, nos, nos, nos daban línea ahí ¿no? dentro de la escena. Entonces, cuando en sí, nada más si que queríamos que grabar este Big Llave de Inspector. Entonces, este después, cuando, la gente, la, cuando las bandas empezaron a dar cuenta de que. De que habíamos invitado a Big j a v i empezaron a decir: No, pues nosotros también q u e r í a m o s grabar. Y se fueron y decir... sumando como de manera natural, ¿no? En ese entonces nada más le hablamos muy bien al muñeco, al vocal de Nana Pancha,、ah, okay. a、uh -huh. Héctor de Salón Victoria. A Misael del Panteo. Y, y a muchos no los conocíamos, pero les comentaban del proyecto que estábamos haciendo y pues, ellos se apuntaban, le decían a, a Pepe Lobo: Oye, invítame, estaría bueno. Como San Pascualito Rey, que, que era alguien que no conocíamos en persona y él, él le gustó mucho, ¿no? El, Involucradas en el proyecto. O sea, entonces la, la, las bandas de ska que hay en México son como unidas, o sea, como que se conocen y como que. Sí, sí. la escena no es, no es tan grande, o sea, sí, las,、mm -hmm. las bandas noventeras que ya llegaron, pues ya llegaron y, y pues por algo están ahí, ¿no? Se、claro. hicieron su trabajo bien. Y yo creo que ellos saben valorar cuando alguien hace su trabajo bien. Y hay una nueva escena de bandas de ska que viene también bastante, bastante fuerte. Siento mi mirar palpitar. Pues la rola que estamos escuchando es la condena. Platíquenme cómo fue este acercamiento, nada más y nada menos que con el señor Flavio y Mario Zipperman de los fabulosos Cadillacs. Pues Cadillacs en un principio hacía ska enfocado a, a la música inglesa, este, que es el ska que a nosotros nos gusta, ¿no? Si te fijas, no lo fusionamos con, con, con cumbia, salsa u otro tipo. Este, que nos gusta todo tipo de escano, pero ese no es nuestro estilo. Entonces a Cadillac le llamaba mucho la atención,、eh, como el estilo, ¿no? El,、eh, Flavio nos vio en el Alicia.、Ah, okay. Vino él solo este, y le gustó y nos dijo: ¿Por qué no van a Argentina? Y hacemos algo juntos, ¿no? Entonces, de hecho, el Mario s i p e r m a n el tecladista, masterizó nuestro disco. Nos fuimos para allá con la escena argentina. Y a la escena argentina le llamó mucho la atención que éramos una banda que no quería sonar a la maldita vecindad, ¿no? o、claro. Que es una banda como emblemática de, de México, pero tal vez una banda que, que la escena ska de otros lados no la ves como tan ska, sino como rock y. Como un,、pues、una leyenda, ¿no? pero no es como una banda completamente del género. Entonces veían que nosotros teníamos influencias de bandas como Madness, Los Specials,、sí. o de bandas mismas de Aquino, como El Inspector.、Uh -huh. Entonces les llamó mucho la atención y nos apoyaron mucho. Este, estuvieron ahí. Pues gente de los Cadillacs por, por nombre es importante, ¿no? pero incluso estuvieron gente de, de bandas importantes dentro de la escena, como Sombrero Club, que es una banda sí, argentina sí, con、importante. un sonido inglés, Los, los Intocables. In Mood, los Intocables in o, sea, o sea, convivimos con mucha gente. Y pues en el proceso, pues vivíamos con. con un, o sea, donde vivíamos, pues ahí grababa a Fidel Nadal, lo veíamos diario, los Cafres, o sea, no, conocimos como mucha gente ya en persona y los veíamos. Los Catalytes.、Pues, ah, los s Catalytes coincidimos、uh. con ellos. Entonces, pues. Y aparte, a raíz de eso, se nos abrieron puertas para hacer una gira en, pues, en Latinoamérica, ¿no? Fuimos a Costa Rica, a El Salvador, a Guatemala, a Honduras. Entonces se abrieron varias puertas a raíz de, de eso. Entonces ese fue el salto, como para salir la mascatesta de aquí. Fue en el、Minnesota? salto más bien de, para quitarnos el miedo a viajar, ¿no?、Okay. O sea, de saber que no es tan difícil. Vimos que solo es ahorrar y como llegar y buscar opciones. Sí, aparte, pues, aprendes a parte aprendes a vivir solo, ¿no? Porque siempre hemos vivido con <risa> <risa> nuestros papás. Entonces llegar allá sí es como que un gran reto, ¿no? Yo creo que fue nuestro primer viaje. Ay, yeah, bebé. Nos, <risa> nos fuimos un, un mes de viaje. Entonces fue como, como aprender a vivir solo y sabes que esto lo vas a hacer mucho toda tu vida, ¿no? Porque si quieres ser un músico, pues vas a tener que vivir solo mucho tiempo, ¿no?、Claro. Estar viajando y estar conviviendo nada más con ellos, que te aburres de ellos. <risa> <risa> no, pues sí, yo creo que fue así como un buen entrenamiento. Y después ya los demás viajes ya era de. de ya, ya, ya, ya, ya súper fácil. Sí, sí Todavía no he aprendido a lavar, pero pues ya. Me llevo ropa para todos、de、los v i a s De hecho,、días. te acostumbras <risa> a salir, ¿no? O sea, si no sales en un rato, te, te, te aburres, ¿no? O sea, ya sea fuera del país o fuera de, de aquí del DF, ¿no? Que estarían a Monterrey, a Torreón, a Tocada, hasta Cuernavaca, Puebla, donde sea, ¿no? Y por ejemplo, ¿qué estados de la República es donde sienten ustedes que hay como más buena vibra, como más jale que con la mascatesta? Pues Monterrey es nuestra plaza como más fuerte, ¿no? s ¿Sí? e sí. ¿Más que el DF? Pues el DF es muy fuerte porque hay muchas personas, ¿no? Siempre va a ser. O sea, la cantidad de personas hay público para todos. Puede haber un, tres consejos en un día y no significa que, oye,、claro. que vayas a quebrar, ¿no? Pero de los estados, pues Monterrey es una plaza que nos recibe bastante bien. Cuernavaca,、mmm, pues, todos. Es que aparte, Monterrey fue raro, ¿no? Porque casi siempre que vas a un estado por primera vez, pues apenas la gente te. como que le empieza a llamar la atención y van poquitos, o sea, y vas, poco a poco vas creciendo de gente, ¿no? Por ahí fue llegar y. Y no esperar, no sé, como unas 200, 300 personas y, y el concierto era... Para mil d o s c i e no t a s n a la mera hora. n o、sí. Y un lugar que ya, ya ni cabía la gente, porque el lugar nada más era para mil personas.、Okay. Entonces fue así como que b i e n increíble l l e g a r y d e c i r ah, pues no mames, ¿cómo le hicimos? Qué、aquí? padre, ¿no? Y qué、sí. buena. Ahí hubo una magia especial en Monterrey. Y los demás estados, pues sí fue. Guadalajara tuvimos que ir como seis veces. Recuerdo que hasta nos bajaban las primeras veces. <risa> <risa> fue un trabajo bien difícil. <risa> es y, un público difícil. Y, ¿no? y de repente bueno, llegar ahora y hacer un concierto nosotros solos y llenarlo, pues sí está como. O sea, sí nos costó. Es una plaza que nos costó demasiado, así. Llegar y mostrar nuestra música. Las letras de la mascatesta son bien fuertes, ¿no? Como que si andas en una depresión, las pones y sí lloras. O sea, aunque quieras,、uh -huh. eh, aunque te hagas el fuerte, ya con unas chelas, ya <risa> va, e O sea, sueltas la lágrima. ¿Cómo es este proceso de crear las canciones? ¿De crear primero la, la música o, luego, o la, la letra? ¿Cómo es este trabajo que se tiene dentro del grupo? Yo creo que ya, como ya tenemos una forma de trabajo de que cada quien hace sus canciones y ya las lleva. ¿Todos ya... escriben? Nada más、no. tres. Yo, el sax, guitarra, Dani y el vocalista. Pero así llegamos con. Yo sé, yo tengo una canción y se las enseño ya, ¿no? O sea, llegamos ya con la maqueta, ya la grabamos en nuestra casa,、Ajá. por nuestros medios y llegamos, la enseñamos y ya así de que nos gusta y cada quien empieza a poner detallitos nada más. Entonces, así como que una forma de trabajo. Y en sí es porque también nosotros somos los que hacemos las producciones de los discos, ¿no? Ok. O sea, nosotros somos los pro, nuestros mismos productores de los discos. Por ejemplo, ¿quién escribió tan simple como el amor? Yo, yo me lo. Es una canción bien fuerte, ¿no? ¿Qué, sí. ¿qué, qué, qué, qué, ¿En qué momento, en qué etapa estaba d e l s Pues estaba、sí. escuchando mucho como, como música de España, que, que este, todo lo que hace Elephant, que es como entre pop, es casi como. usan sí, muchas mi... metáforas, ¿no? Sí, pop independiente, ¿no? Es como otro estilo de pop, ¿no? Allá que escuchan. Y usan mucho esas metáforas, ¿no? De, de que todo, como que la música feliz y la, y la letra como deprimente. Bien triste, ajá. Entonces, eso me gustaba mucho como esa forma de. De hacer las canciones de todas las bandas españolas, ¿no? Entonces estaba pues, escuchando mucho eso y quise hacer algo así, pues a nuestro estilo. Entonces es como la mascate e s t á un grupo bien sólido, ¿no? Porque si cada quien llega como con, con su idea y así al, al el producto final,、pues、queda bastante, bastante bien. ¿Y ustedes, por ejemplo, cómo miden eso? O sea, ¿a la gente le está gustando, no le está gustando? ¿Cómo se dan cuenta? Pues con cada disco es como hace rato platicaba de e a l s ¿no? O sea, te llegan fans nuevos y se van otros, ¿no? Porque、Ajá. dicen, ah, es que ya no me gusta, ya no sé qué, y llegan otros, ah, es que a mí ya me gustó más este disco, ¿no? O a sea, y la, la gente, o sea, siempre lo ha aceptado bien, o sea, cada disco que, que sale, o sea, lo hemos visto en las presentaciones, ¿no? Siempre lo tratamos de presentarlo, no sé, en el Chopo.、Ajá. Los últimos tres discos los presentamos en el Chopo y cada vez que pasaba, no sé, la primera vez había como 800, el primer disco. El Segundo disco había como 1500, y ya del tercer disco ya había como 2000 personas ahí en el Chopo, ¿no? Comprando su disco. e n e l último disco estuvo bueno porque, pues, incluso, no, no nos dejaron tocar, o sea, fueron tres rolas y nos dijeron que por seguridad no podíamos seguir tocando, ¿no? Y、uh, está mal, pero a la vez está bien, ¿no? Porque、sí. dices, qué buena onda que, pues, que ya armó tan t o c a o s ¿no? Como lo que está pasando ahora en e la Alicia, que es un foro que era muy、sí. importante para nosotros,、sí. y de repente, ahorita, agotar la fecha dos meses antes y saber que se pueden seguir agotando más, pues. Está bastante chido porque no nos salimos de nuestra casa, ¿no? O sea, no estamos、claro. un, una banda que ahora quiera hacer otras cosas o, o irnos a lugares más p r e s a s donde a nuestra gente le cobren más caro, ¿no? Claro. Sí, sí, sí, porque de hecho les recuerdo,、eh, para esta presentación en el Alicia están en 80 pesitos los boletos. Entonces,、eh, ahorita los los, los mascatestos e s traen unos, unos boletillos para que si los quieren los quieren adquirir, ya, los compren hoy mismo. o p o Multiforo Alicia, próximos 16 y 17 de julio. Presentando su nuevo material discográfico totalmente en vivo. ¿Quién? La m á s c a a Testa. ¿Te lo vas a perder? Precisamente estaba recordando que me parece que fue en el 2008 que estuvieron en la Alicia con los Caligaris, cuando los Caligaris apenas como que estaban aquí en México, pues como que pegando, ¿no? Como que fue, me, re, si no mal recuerdo, su primer Vive Latino, y recuerdo que ustedes les abrieron. ¿Cómo es así de que primero les abrieron a los Caligaris y ahora ya ustedes solos agotan las, las, localidad, las localidades perdón, de, de la Alicia? Pues con Caligaris fue una onda que, que los conocimos allá, los trajeron. Antes de esa habían venido otra vez, de hecho hicimos gira con ellos, nos pidió un paro de. Sí, de, de hecho de... es que los, los traía Pepe Lowe y t a j o b a s entonces este, era de que no saben qué que a y u de nos a conseguir este, tal instrumento, ¿no? porque no podían, la, era la primera vez que venían. Y... En ese entonces nosotros eran como que nos juntábamos mucho con los decadentes porque hacíamos como fiestas privadas y, y tocaban <risa> ellos y, y se ponía bastante buena、El、la rebel, fiesta. ¿no? Y los decadentes nos encargaron a, a los caligar i y nos dijeron, ¿sabes qué? Necesitamos que. Que hagan fechas con ellos porque ellos nadie los c o n o c e pues Como buenos argentinos,、pues、pegan u s p e más que las mexicanas, n o porque somos súper mal hinchistas. n ¿no? OEOE,、sí, Y o oe, oe, Caligaris todo el mundo. Pero p、pues、u está e s bien, n o O sea, los apoyamos. Y pues de repente ellos ya dieron un brinco todavía más grande. También considerando que tocan una vez al año en México. n o O sea,、sí. Todos los fans tienen que, que ir a verlos. Y Ahorita vamos a estar con ellos en el José Cuervo Salón, ahí este, el 11 de junio. Que bandita para que estén pendientes también. Si ya no alcanzan boletos para la Alicia, pues se vayan también a j o s é Cuero. A los d o A los dos, sí, sí, sí. Pues el e Es u mes de diferencia, pues nada.、No. <risas> y en Puebla estamos el miércoles 8 igual, Mascatesta y Caligares. Ok, también hace rato estábamos platicando algo bien, bien delicado: que por aquí, por la FES Aragón, se han difundido carteles de que la Mascatesta se va a presentar en. A principios de junio, me parece aquí en el Centro Cívico de Catepec, pero no es cierto. La mascate esta no va a estar ahí. Platíquenos qué onda con, con este, este suceso que se está dando. Que me platicaban que, que、pues、son empresarios g a n d a l l a s Sí, que pues se、si、quieren、construyen. quedar la preventa. Este, lo bueno de este evento es que hablamos con todas las bandas que están anunciadas: el Yucatán Aguó, o la Roya Club, y todo el mundo dice que no va a ir. ¿no? Entonces, hubo una unión de bandas de. De poner en las páginas que、pues、es un fraude, porque aparte los empresarios se dedican a tapizar los, las calles sí, sí, sí. y ni siquiera le preguntan a las vanas si van a ir. Entonces ya ellos cobran preventa y el mero día s i se cancela, pues ni se aparecen por ahí y los chavos aquí, a quién le cobran su preventa. Claro. ¿Y ustedes cómo han combatido este.? Pues es difícil, porque aunque lo subas, la gente piensa que es mala onda tuya, ¿no? Ya.、Yeah. Y en realidad es que los empresarios, pues. La... O sea, ni empresarios, porque si fueran empresarios, pues h a r í a n bien las cosas, claro. ¿no? Claro. O sea, pues son gente, pues, pues rateros, ¿no? La、sí. neta, pues son. Son rateros y, pues, ojalá no. Esa gente no le siga haciendo daño al movimiento del rock en general, ¿no? Pues, bandita, estamos en la Gresca Radio haciendo ruido en Aragón. Quédense con nosotros, vamos a seguir platicando un poquito más con la mascatesta. ¡Oh! Hablamos de, de fondito que ya tenemos, es de, de la última producción. Eh, ¿Cómo fue esta, este disco? ¿Cómo fue la evolución que tuvieron musicalmente hablando? Pues yo creo que desde que empezó la banda queríamos sonar a algo, ¿no? O sea, siempre nos ha gustado el s k a d e s、pues、d e todas las épocas, ¿no? Desde el s k a d e los 60s, 70s, 80s, 90s, ¿no? Entonces, como que siempre tratamos de, busc de buscar ese sonido, ¿no? De, o sea, no, hacer, no fijarnos en hacer no solamente s k a tradicional s k a to t o n o s k a d s i l v e r e i g sino que más bien como que mezclar todo, ¿no? Y nos fue costando trabajo, n o yo creo que hasta este disco fue cuando empezamos a comprender un poquito más la música ska y nos salió más apegado ya a todas a escenas. ¿no? O a ya Hay canciones que, que no sé, que suenan é q s u e muy ska tradicional, o otras o canciones que suenan ya más que tone, otras canciones que ni siquiera son ska, son más apegadas a no sé, al, un poco más al, al b r i t pop o al soul, n o pero que también tienen que ver mucho con el ska porque son como corrientes muy, muy conjuntas. n o、no, Bueno, no, tal vez no aquí en México, pero sí. No sé, sea, en Europa, en, en Inglaterra, yo creo que más es cuando está todo junto, ¿no? Entonces, todas las b a n d a s que hacen Sky ya también de repente tienen una rolita que es medio soul, una rolita que es medio Britpop, cosas así. Y por ejemplo, para, para el concierto del aniversario, de, bueno, del séptimo aniversario de La Mascatesta, donde pusieron como una recopilación de las rolas de La Mascatesta con una orquesta, ¿cómo fue? O sea. Este proceso de, de, de tocar con una orquesta, ¿no? Porque me comentaban que fue como no una orquesta ya consolidada, sino como el trompetista de Juan Gabriel, o sea, como gente de, de, de, <ríe> de varias, de varias este, orquestas. Sí, pues fue difícil para empezar a convencer a gente, pues ya de ese nivel, jazzistas, gente que hace swing, a, a tocar tus canciones, ¿no? Este. Fue difícil el hecho de rentar un salón, de este, hacer la microfonía, planear la prensa. En d v Y aparte fue un relajo porque pues, es algo que cuesta mucho dinero y ese dinero pues, no lo podíamos quedar bien nosotros, ¿no? Porque iba a ir la misma gente sin cono, sin la orquesta vernos. Pero la verdad es que nosotros quisimos como regalarle a los fans algo, algo especial, ¿no? Y creo que se fueron muy felices ¿no? de que les hiciéramos ese, ese rol y siempre queremos innovar, ¿no? Somos una banda que invierte mucho en. Y, y nos aventamos, ¿no? O sea, no, no, no nos da miedo como que digan, ay, es que ellos ya hacen cosas comerciales, porque siempre queremos aventarnos a algo nuevo. A algo nuevo, y como eso de la orquesta o así, o sea. Y al final del día le seguimos cobrando lo mismo a, a los chavos, ¿no? O sea, ese día e s t u v o en 100 pesos, o sea, no es como, como muy、Achusible. caro. Es i o s i b l e Siempre nos preocupa mucho eso de los precios, ¿no?、Uh -huh. Pero nos contratan, este, lejos de esta de Caligaris, que por,、pues、es de Ticketmaster, pues te cobran ya.、Uy. Salón Cuervo, no Ajá, Por el lugar, ¿no? Pero、sí. por lo regular, nosotros tratamos de decirle a, a los organizadores que no, que no se manchen con los precios, ¿no? Porque pues, son chavos que, que igual no trabajan, o algunos sí, pero tienen otros gastos. Entonces, es que pues, la mayoría de, de nuestro público son, son chavitos, ¿no? O s sea, e de. Bueno, según Facebook, <risa> las estadísticas, pues es gente que está entre los 13 a los 20 años, ¿no? O sea, e No sé, un 80% de la gente que nos sigue es así. Y casi la mayoría de toda esa gente p u e son s estudiantes. o... Pues, yo creo que no muchos trabajarán. ¿no? Es de que mamá, présame para ir al concierto、sí. de La Masca. O juntan sus domingos, ¿no? Entonces, pues, tampoco no te puedes manchar con el precio. Porque pues, sabes que son chavitos que, que están en la escuela, ¿no? Y aparte está súper padre porque. Se preocupan n o por ofrecer algo nuevo y, y son una banda que, que está, está innovando todo el tiempo, pero que no, se, no dispara n o los precios. Porque、claro. muchas veces tú conoces una banda. Y ya, no sé, quizá un par de meses o un año o algo así, si les va muy bien, y ya los precios ya 350. Sí, ese es el relajo con las bandas. Y tú siempre tienes que pensar también más en grande, ¿no? O sea, no solo pensar en México y decir, si hago una rola con sonido Britpop con orquesta, me va a decir este chavo, no, es que es, eso ya no es escaso, se vendieron. Sí. Pero a lo mejor nosotros pensamos más en grande porque cuando llegamos a Canadá y tocamos eso. a La gente le gusta mucho, ¿no? Sí y, sí. y lo ven y dicen, ah, es una banda de ska, tocan Britpop, tiene sentido, o sea, porque est están más apegados a la, a la cultura, ¿no? Del ska, de la música, no tanto de la ideología, sino como、sí. la música como tal. Entonces, a lo mejor para ellos es más entendible, aquí gente no lo tolera, gente sí lo tolera, o sea, nosotros estamos abiertos a todas las opiniones, pero siempre tenemos que pensar en grande, no podemos、claro. tener una mentalidad local. Porque nosotros no nos queremos quedar aquí en lo local, ¿no? O sea, no, no lo ven igual aquí que en Monterrey, no lo ven igual en Canadá o hasta en l mismo Cuernavaca. O sea, todo es diferente, cada quien ve diferente y tú tienes que tocar para todos, ¿no? No estancarte en un estilo para gustarle a la gente de aquí, ¿no? Claro. Bandita de la Agresca Radio haciendo ruido en Aragón, les recordamos que estamos con la mascatesta. Y pues bueno, ya casi se nos está terminando el tiempo、ah. de esta charla.、Eh, basta que nos platiquen, bueno, lo que nos interesa que es que nos platiquen qué va a haber este próximo 16 y 17 de julio en el foro Alicia, qué sorpresas nos tiene, qué bandas invitadas, por ahí vi que, que van a tener bandas invitadas. ¿Qué vamos a ver? Cerveza. <risa> pues estamos apoyando bandas nuevas, ¿no? O sea, no quisimos meter ninguna banda como conocida, m o o c porque ese foro es como muy importante para la escena y hay muchas bandas que no han tocado ahí. Bueno, ni tan nuevas, porque estamos invitando bandas que tienen más años que nosotros, pero que a lo mejor no han tenido la suerte o, o para tener la, la sí, vocatoria, pero, y bandas que no han tocado nunca en Alicia, ¿no? Y que yo creo que pues ya merecen ese espacio, ¿no? Entonces queremos como. Abrir estas dos fechas, darles apertura a bandas que no han podido tocar ahí, ¿no? Eso estaría como bastante chido. Sí, aparte de que vamos a traer a dos bandas amigas de fuera, que, que es muy difícil que ellas puedan venir al DF, ¿no? O sea, Revolución Sin Trago es una banda de Puebla que toca muy bien. Pero para ellos es muy difícil venir, q u alguien los contrate aquí en DF, pero también por su mismo estilo de música que tocan, ¿no? Y otra banda también muy buena, los Donatelos, que son muy buenos amigos que vienen de Guadalajara, ¿no?、Órale. Es como abrir l espacio e también a las bandas que no pueden venir sí, sí, sí. seguido de otros estados para que se den a conocer aquí. Y cambiaremos el cartel, ¿no? El domingo serán diferentes bandas,、ah, este, okay. igual apoyando bandas nuevas, ¿no? Ok. Pues muchísimas gracias por estar aquí en la g r e s c a Radio haciendo ruido en. Haciendo ruido en Aragón, perdón, me pongo nerviosa, aparte de las miradas. Es que estamos que... guapos. <ríe> sí, no, me chivean aquí los, los chicos, no saben. Entonces,、eh, pues esto, esto fue todo. Muchísimas gracias a Abel en los controles, a las productoras Nayeli Jiménez, Wendy Favela, yo soy Rebeca López en la locución. Otra vez, muchísimas gracias a los m a s c a t e s t o s Dani la guitarra, el Diels o DEALS. ¿Cómo quieres que te diga? No,、pues、<risa> los saxofones. <risa>、eh, estén pendientes porque、eh, ahorita la,、um, vamos a, a vender boletitos para la presentación de Foralicia. Ya son los últimos, Diez que, Los últimos d i Entonces, z e apérrense. <risa> Échale. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Esto fue todo. La Grezca Radio haciendo ruido en Aragón. Hasta la próxima. <risa> Yeah. ¿Quieres seguir bailando y escuchando SK? a Pues no te pierdas nuestra próxima emisión de La Gresca Radio, haciendo ruido en Aragón. Recuerda que tenemos una cita. Muchas gracias por sintonizarnos. Hasta la próxima.